Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Se distraen de obedecer a Allah por competir en la acumulación de bienes y poder, hasta que les llegue la muerte. No deberían hacerlo, pues ya sabrán lo que les espera. Sí, ya sabrán lo que les espera. Sí. Si realmente tuvieran certeza de la verdad dejarían de acumular bienes y poder y obedecerían a Allah mas ciertamente verán el fuego del infierno sí lo verán con sus propios ojos y después serán cuestionados y juzgados el día de la resurrección sobre el uso que hicieron de las gracias que Allah les concedió